El señor López es la persona que nos ha venido contando siempre lo que pasa con David Santiago. Eh, don Giovanni, ¿cierto? Don Giovanni, don, Giovanni, sí, claro. don Giovanni López, el padre de David Santiago López. Y para ubicar un poquito a nuestros oyentes y lectores, pues David Santiago es un niño que si no estoy mal, tiene 10 años. 10 años. Es el niño genio, Carlos, para que usted sepa, el niño genio del ajedrez que ha participado en torneos municipales, en torneos nacionales y entiendo que también en competencias a nivel internacional. Él ha salido del país y en su categoría y en su edad no hay quien le gane. Con eso le digo, su achuno nos ha hecho quedar muy pero muy bien y ahí donde usted lo ve, calmado. Ah, eh, sí, ese es más calmado. Mire, mire, analiza la situación. Yo lo vi jugar un día aquí en el centro comercial El Parque que entiendo que hay en el segundo piso es donde hay veces con don, Ra con don Rafael Zárate, ellos se hacen y, y entrenan pero creo que lo que ha hecho David Santiago, la verdad a su edad es muy pero muy importante para el ajedrez, muy muy pero muy importante para el deporte y sobre todo para el municipio de Soacha, Carlos mire las noticias, hay veces lo que esta mañana estábamos hablando con los medios de comunicación nacional que vienen a hacer registrar cosas malas y mire lo bueno que hay mire qué noticias buenas de Soacha si sí hay y nosotros como medio de comunicación de aquí de Soacha, que emitimos desde Soacha pues nos encanta eh, emitir y transmitir esta clase de noticias. Bueno, ¿con quién comenzamos Carlos? ¿Comenzamos con Don Giovanni o comenzamos con David? A ver si sí, David Santiago ya nos habla más. ¿Qué David Santiago? ¿Cómo va? Bien. ¿Ya Bien. habla más o no? Ah, ese David siempre ha sido el mismo, ¿no? Pero últimamente le ha tocado hasta viajar solo, ¿no David? Señor. Bueno, esta vez gana en Boyacá. ¿Qué fue lo que ganó David Santiago? El El nacional abierto en... Voy acá. ¿Y ese en qué categoría fue Don Giovanni? Ese lo jugó de sub-10, la categoría de los torneos importantes y los jugamos en la categoría que es, pues por, por lo importantes que son, ¿no? Sí, porque si se mete a otra le pueden ganar, ¿no? Sí, claro, eh, pues normalmente en los torneos así de Cundinamarca eso lo, lo, lo meto en sub-12, sub-14, eh, pues para que entrenen, o sea, como que haya como más nivel, porque es que la verdad a veces no ganan tan fácil que pues no... Nos da esta tristeza ahí. <risa> Sí, oye, me don Giovanni, ¿dónde fue este Nacional Abierto en Boyacá? Pero en dónde, en qué Duitama. ciudad? En Duitama, Boyacá, ¿cuándo sí. fue? ¿Qué días duró? Fue el sábado y el domingo pasado, 25, 26 26-27. 26-27 Nacional 26, 27, 27, 27. Abierto. ¿Participaron niños de qué, de qué departamentos? De, normalmente esos abiertos van casi de todos los departamentos, de Santander, de Medellín, de, de, de, de Boyacá, de Cundinamarca, de Bogotá. Sí. Eh, de varios, lados, de varios sí. lados ¿Y cómo le fue a David Santiago y cómo fue? Bien, no. sí señor, ganó ¿Qué? las 5 partidas de 5 Ganó cinco de cinco sí, señor. <ríe> eso le dice algo, Carlos No, pues que es el mejor como siempre <ríe> Oiga David Ganó 5 de 5 sí. Campeón Sí señor <ríe> Mire él piensa y analiza No habla mucho pero, pero digamos que con eso basta no sí, Oiga señor. Don Giovanni ¿Desde cuándo? Él tiene 10 añitos apenas David Santiago 10, sí señor ¿Desde cuándo usted le descubrió se dio cuenta que David Santiago podía hacer lo que está haciendo en el ajedrez? Pues nosotros con el IMRS de Soacha fueron Soacha comenzaron a hacer los cursos ahí en Tibánica Sí, con el Instituto de Deportes de Soacha Con el Instituto Soacha. de Soacha y pues me dio por escribirlo a ver para que aprendiera ¿Eso fue hace cuánto? Eso fue hace tres años. Ah, pero es reciente, o sea, cuando tenía siete añitos. Sí, señor. Y le dio por escribirlo, pero ¿por qué? ¿Ya le veía cualidades no, o no? Pues lo que pasa es que a mí siempre me ha gustado el ajedrez, yo siempre he jugado ah, y, y lo pues, me, me gusta, me gusta el ajedrez. Entonces, pues le, le dije que fuera a ver si le gustaba y si no, pues que tranquilo, que yo lo me metía en otra cosa. Y, y, ¿no? y le encantó a él. <risa> sí. Oiga, yo escucho por ahí un, hay, hay, hay como un feedback, miremoslo por favor, Camilo. ¿Ustedes dónde vivían, don Giovanni? En San Mateo. En San Mateo. Oiga, pero mire, Carlos, cómo son las cosas. Yo pensé, porque normalmente cuando uno entrevista a algún deportista, los papás dicen, es que yo le vi las cualidades, es que él era muy inquieto, es que él montaba bicicleta, para el caso de los ciclistas. Pero usted como que entonces a los siete años pues le dio por... porque no perdiera tanto tiempo en la casa, ¿no? Sí, porque a mí siempre me ha gustado los deportes. Y... <risa> Ay, no. Oiga, ¿y pero usted antes de meterlo al instituto jugaba en los dos ajedrez o no? No, no porque él no sabía ni siquiera ah, jugar este, ajedrez. Ah, él no sabía. No, Vea, pues, y entra al instituto activa Ativanica y, ativa Nica, y sí, quién sí. lo descubre? ¿Quién quién quién proyecta Había, que puede ser? Eh? En esa época estaba la profesora Amy, nosotros tenemos una miscelánea ahí en y ella mandó a hacer unos volanticos para distribuirlo en los colegios. De, de eso, del curso que iba a abrir de ajedrez. Sí. Y, y pues me mandó a sacar unas copias y yo dije, ay, vea tan chévere. Y yo tan dije, chévere el ajedrez. La, y venga dije, a tan chévere a como es. Y entonces <risas> lo inscribí ahí de una vez con ella. Con ella. Sí. Oye, David, eh, ¿se acuerda de ese día? ¿El día que lo inscribieron o no? No tanto. No tanto. No, <risa> no tanto, no, él, él no, él no. Bueno. ¿Cuál fue en qué torneo en qué campeonato cuando comienza a participar ya estando en el Instituto de Deportes y realmente se dan cuenta que él sirve para jugar ajedrez y que puede proyectarse como un campeón? Pues nosotros comenzamos ahí, lo normalcito y él comenzó a avanzar muy rápido, demasiado o sea ya el ajedrez tampoco se aprende tan fácil y él como a la semana ya sabía como al mes ya le ganaba a todos los que estaban ahí ya inscritos Y la profesora de mí me dijo, Giovanni, ¿por qué no lo inscriben en un torneo que hay en Bogotá? A ver cómo está. Pues, sí, sí, para medirlo. es pues, Para mirar, a ver, en Bogotá, en la Liga de Bogotá. Que lo inscribió. Y, lo, y, y nos fuimos a inscribirlo. ¿Eso, y eso ¿en, todo qué año, en, ¿En qué año fue? Pues en ese año, en el, como en el 2012 en el 2013. Eso fue hace casi exactamente tres años. Sí. Miramos en fe. Entonces nos fuimos años, y bueno. eso, todos esos niños genios allá que hablaban y que es que este es el niño genio y que este es el otro okay. niño genio y ya eso le dieron unas palizas. ¿A quién le dieron paliza? A Santi les Ah, les ¿de, de entrada? Su... Sí, claro, de primeras ¿Y no se desmotivó no? Pero sirvió. no, él antes, cada vez que él pierde, él se viene como con esa eh, esa o... piedra y sí. se viene a entrenar más duro sí. Oye, ahí se acuerda? ¿De ese día o no? ¿Tampoco? Mm. Cuando participó en Bogotá y le ganaron? Eh, sí, un poco ¿Sí cuando, se acuerda? Cuando había un niño que se llamaba Samuel que... Es que esos Samueles son todos iguales <risa> <risa> Háblame más cerquita ¿Se llamaba Samuel y qué? Y me daba muy duro ¿Sí? <risa> le dio duro en el ajedrez, ¿no? ¿Alguien lo reta que juegue con la Bicantia Guajerez? No, David no vuelve ñicos No, no, no, yo yo para el ajedrez Le juego, sé los movimientos Pero la verdad de ahí no paso Y eso es más de pensar, más que saber los movimientos sí. de analizar y Bueno, eh, don Giovanni, ¿qué viene ahora? Listo, ya se gana hasta el nacional, abierto nacional ¿no? sí, ¿Ahora señor. qué viene? pues eh, ya tramitamos los papeles para ver si el, en est, el otro mes, a mediados, vamos a Centroamericano y el Caribe, en Trinidad y Tobago ok, eh, ya habían ido al Centroamericano ¿no? pero fue aquí en Colombia el año pasado sí. en, en Palmira sí. y esta vez tramite para que usted la acompañe ¿no? ¿no? no, no, no es difícil ¿no? muy difícil, sí señor oye una pregunta Giovanni, él ¿David Santiago ha salido del país? si, sí, él imposible? ha ido a Ecuador Brasil, y... Tailandia ¿a dónde van a ir? El Salvador No yo? ¿No? <risa> salvador, salvador Salvador, salvador Brasil eh, Tailandia Bolivia. Tailandia y Bolivia Ah, Bolivia, fue Bolivia, Bolivia, Bolivia. Él va, va, bueno, solo entre comillas ¿Usted lo ha acompañado o no? La primera vez hice sí, sí, una rifa Y, y aquí un sabiditos me colaboró ¿Y la primera vez fue a dónde? A Bolivia, ah. a un suramericano. Ya. ¿Y las otras veces lo ha enviado con los del ya Instituto? Ya, para El al, al Salvador comenzamos Solo ahí a la de Dios y... Pues con mucha tristeza y todo, pero claro. lo recomendamos a alguien y, y, y llegó campeón panamericano que pues. ¿Y David? ¿Le da miedo irse solo o no? A lo menos ¿Sí o no? ¿O no mucho? No mucho <risa> ¿No echa menos al papá? Mm. Cuando le toca irse del país y a, a un campeonato, ¿o se va concentradito? Pues sí Ese, ese, ese David, ese aquí. David es el campeón sí. sí, David lo que pasa es que está pensando eh, qué jugada hace ahora más adelante Sí, oiga, pero mire, cuatro o cinco veces fuera del país le ha ido excelente, excelente Ahorita entonces a los centroamericanos ¿En dónde me dijo? Centroamericano del Caribe en Trinidad y Tobago En Trinidad y Tobago, ¿eso cuándo es? Ahorita del 13 al 20 de agosto Ah, ya, eso es en 20 de Ya está previsto, óyeme, cuando él se va La primera vez usted le tocó hacer como una Recolecta y, y una teletón Pequeñita cuando sí, fue, una, una rifa, se fue una rifa para, para poder acompañarlo Los otros viajes se va solito Pero igual eh, se necesita, se requiere Unos gastos, ¿quién les ayuda? Pues el, ahorita ya con los logros Que él ha tenido El IMRD lo, Él está en el plan Hades No sé si lo has escuchado Sí, sí, sí. claro, apoyo al deportista Suachuno Eso, Él, está, él lo, lo, lo, está En ese programa uh -huh entonces de ahí salen los recursos para los tiquetes y el hotel ah, qué bueno yo, yo tengo que pagar la inscripción y los gastos de él no Lo... usted tiene más hijos sí sí señor a mayores menores mayores ya y los hermanitos que le dicen la mamá mm. contentos todos Sí, el hermano también juega bien el ajedrez, pero pues no ha logrado así ganarse nada para poderlo. Es que normalmente <risa> duro es, sí, Normalmente tiene que ganarse algo bien bueno pues para que comiencen a darle claro. la, lo, los avales, para que ¿no? le abran las puertas, sí. Eso, y los avales porque si, por ejemplo, para un torneo internacional no es que va cualquiera sí Tienen que ganarse en el cupo Tienen que tener jugar un unos torneos en sí, sí señor okay. Óyeme, cuando cuando él se va a un torneo Como por ejemplo el que va a haber ahorita en Trinidad Y todo algo que tiene que ver con los centroamericanos Y el Caribe, yo lo veo con el uniforme Del colegio Almirante Padilla sí señor Cuando se idea. cruza con las clases ¿Qué hace? ¿Se pide permiso en el colegio? ¿Ha tenido problemas con eso o no? Eh, precisamente una de la de lo que lo metía al colegio es porque yo hablé con el director y él me dijo que ella colaboraba okay. en ese sentido de, de darle los permisos y que, que me, me ayudaba pues a recuperar las notas. Por ejemplo, cuando jugó el Nacional en, en Medellín. Sí, señor. Fueron una semana y al otro día arrancó para Tailandia, fueron 15 días, o sea que todo el mes de mayo casi prácticamente que no estudió Oiga, pero un apoyo importante, Carlos, es el que le brinda el colegio, eso también hay sí, que claro. valorarlo Sí, o sí, sea, sí, señor Por un mes por fuera, pero y después tiene la posibilidad de recopilar Sí, y... el colegio para Tailandia además es un colegio tradicional sí, de Soacha y ese. sabe lo que están haciendo con este muchacho ¿Santiago en qué grado estaba, Santiago? En quinto En grado quinto, tiene 10 añitos Eh, ¿Difícil cuando le toca por allá viajar, se va y después venir a recuperar trabajos? ¿Difícil o no? ¿Ya se acostumbró? Pues, pues ya me acostumbré. Este muchacho es más fresco. Yo creo que va a llegar lejísimo, soy es que tiene el puro porte de esos pensadores analíticos, ¿cierto? ¿O usted sí, como lo... ¿En casa es así calladito o no tanto? ¿O de pronto aquí a veces el micrófono... cuando, no, cuando van los amiguitos y se espeluca un poquito, pero... <risa> aquí pero el, el micrófono normalmente... lo tiene un poquito... Lo tiene preocupado. Listo, David. 924. Oiga, David, ¿le quiere enviar algún saludito a sus compañeritos de colegio, a sus amigos? ¿Sí? Pues sí. <risa> Pero qué qué, bueno. les, qué les quiere decir. Que estudien. Que, que estudien ajerez, <risa> porque es un deporte muy muy bonito y, y puede viajar, conocer otros sitios. Y, y pues uno puede pensar estrategias Que bien Ahí lo dijo todo Carlos Ahí lo dijo todo Bueno David, éxitos de verdad Suerte Puertas abiertas aquí Don, sí, don Giovanni, don Giovanni sí. y Aquí periodismo público Radio periodismo público eh, David De verdad que felicitaciones de corazón Porque David no solamente está dejando en alto La familia López Sino Suacha Y un país, porque fíjese que ahora sí, ya estamos Hablando de torneos internacionales Pues muchos éxitos, Carlos, ahí está el tema Entonces, don Giovanni, éxitos también En esos centroamericanos Ahí también va a ir solito, me imagino, David, ¿sí? Sí, sí, señor. Sí, sí, ahí ya, no hay platica para tanto, ¿no? No, ya hay nomás la sola inscripción Son como 500 esos 100. Bueno, es platica. Sí, señor. Bueno, éxitos Muchas gracias, ahí está eh, David Santiago, una gran figura, Carlos Le, Sí, Nos encanta de verdad que Contar estas cosas y compartir, aunque no nos habló mucho David Santiago, pero no interesa. Aquí lo que importa, más que hable, es que piense esas jugadas maestras y, y, y le gane a los contrarios. David, un abrazo, que esté muy bien. Gracias. Chao. Gracias. Chao.